la de yestera, <original> Las despensas están vendiendo ahí uh, en el barrio de. No, que no que tiene nada de despensa. Está vendiendo despensa, se llama se llama Que No, despensa. Me que despensa. L'ha messo che sa avazi, te pegna colorata, messo di na spenza. E te do na persona dega. Mo se che no hiendo uti nahe. Varte na promotora de cucina. Te sapi na te che ne spenza. Tu ti benespenza. A ti sende ne promotora. Bo, ti sende, avete che be promotora, ne che ti mo ti na vo spenza, disti, Omen no, listen to me. I always call them good, because they have несколько more of their puede— come before damaging the expenses. For the people who don't think so, they reach their own Körper. I would say that they're all Vallahi corriendo. Because they do me. You have no money for this. When you I like that and I do. Say, we're coming a lot now. And No me voy a ver, pero Vienen me voy a a ver. de me No No No No No No No No se están este, beneficiando con ese dinero, Una cuestión que no es así. Nosotros queremos esa respuesta porque complementan nuestra alimentación, no dependemos precisamente de ellas, pero sí nos sirve a nuestros hijos y a nosotros. Volvemos a denunciar esto porque no tenemos recursos para estar soportando esto. Somos de Peña Colorado y lo que queremos es que los niños puedan ir a la escuela. Desde preescolar hasta primaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.